Si usted tuviera que dejar sus responsabilidades en manos de otra persona, ¿a quién escogería? De seguro que escogería al individuo o individuos más calificados que pudiera hallar. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. Jeremiah explica cómo el Señor escogió a sus colaboradores, que tendrían la responsabilidad de continuar con su obra en breve. De su nueva serie... En busca del Salvador, con ustedes el Dr. David Jeremiah, para introducir la conclusión de su mensaje, Jesús, el que suple sus necesidades. Gracias por acompañarnos hoy, aquí, en Momento Decisivo, al continuar nuestra consideración del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a concluir la lección que empezamos ayer, considerando la ocasión cuando Jesús seleccionó a sus discípulos y lo que hizo al iniciar su ministerio. vamos a aprender unas cuantas cosas que nos ayudarán a nosotros también. Sigan en sintonía mientras concluimos nuestra consideración del tema Jesús, el que suple sus necesidades. Y permítame recordarle que usted puede obtener el recurso del mes, la guía de estudio que acompaña la serie que trata los asuntos que enfrentamos en estos días como cristianos según la Biblia. El recurso se titula En busca del salvador. La guía de estudio ya está en español y disponible en momento decisivo. Asegúrese de ordenar hoy mismo su ejemplar del recurso titulado En Busca del Salvador. Usted tal vez también quiera preguntar sobre otros materiales que están disponibles si quiere utilizar esto como tema para la enseñanza. Aparte de la guía de estudio, tenemos el set de discos compactos y otras series de enseñanza con otros recursos. Estos son días emocionantes. Estamos enseñando verdades importantes. Nos alegramos de que usted nos acompañe cada día. Así que, con esto en mente, concluyamos lo que empezamos ayer hablando de Jesús, el que suple sus necesidades. La Biblia dice que estos hombres de inmediato lo siguieron. Y permítanme decirle algo que pienso que es muy, muy especial aquí. Dios siempre nos llama a fin de poder elevarnos a lugares mejores de aquellos en que podríamos haber estado sin su llamado. Él nunca nos llama para degradarnos, aunque puede llamarnos a servir en lugares de menor categoría. Pero quiero decirles que cuando Él llamó a estos discípulos, ellos estaban dedicados a sus trivialidades, como qué clase de carnada poner en donde echaban la red o oh, cuántos pescados podrían salar para el invierno. Quiero decir, estaban dedicados a todo esto de la pesca, en tanto que era una buena industria, era una industria trivial. Jesús les dijo, quiero llamarlos a salir de las trivialidades de su vida y darles una obra importante que hacer, y en verdad lo hizo. Como alguien lo dijo, Juan llegaría a ser obispo de Éfeso, Pedro iría a Roma. y Andrés iría tan lejos como las fronteras de lo que hoy es Rusia. Sus corazones fueron ampliados para abarcar todo el mundo. Sus mentes, anteriormente dedicadas a los intereses más pequeños, ahora desbordaban con pensamientos profundos. Llegaron a ser teólogos, pensadores, estrategas, y todo debido al Evangelio. Seguir a Cristo elimina lo trivial y ensancha nuestros corazones. No hay nada que le hará crecer más que seguir a Cristo. Y amigos y amigas, Lo que tenemos en el Nuevo Testamento, una gran porción de eso, es el resultado de que Dios llamó a unos cuantos pescadores humildes para que sean sus discípulos y los elevó a lo que ellos podían ser debido a que vio en ellos el potencial que ellos mismos nunca vieron en sí mismos. Dios llama a hombres diligentes y llama a hombres decisivos. Y luego, en tercer lugar, Jesús llama a hombres disciplinados. Noten lo que dice en el versículo 17, «Y les dijo Jesús, venid en pos de mí». Y haré que seáis pescadores de hombres. Esa era una frase común en esos días para quienes seguían al líder, que participaban en un tipo de respuesta orientada a la tarea. Jesús dijo, dejen esas redes y síganme, y yo les daré una ocupación que hará que la pesca parezca como si no hubieran vivido ni un solo día en su vida. Ahora bien, la pesca era una tarea ardua. Partía la espalda. Lo que he leído me dice algo respecto a la clase de pesca que hacían y no era tarea para personas que no tuvieran energía y disciplina. Y Jesús les dice, «Si piensan que están trabajando duro al pescar peces, voy a mostrarles cómo pescar hombres». Y no han hecho nada hasta que no pesquen hombres. Puede ser la tarea más difícil que jamás hayan hecho, pero también es el trabajo que les dará más gozo en la vida. Cristo tomó a estos hombres de las cosas que estaban haciendo, atareados como estaban. Los llamó y ellos fueron decisivos en su respuesta y entonces Él va a hacer que sean lo que Él siempre tuvo en mente que fueran. Noten que Él dice, «Y yo haré que ustedes lleguen a ser». Eso es lo que Dios se propone, ¿verdad? Él nos toma de los niveles más bajos de la vida y, ¿qué es lo que dice Pablo en Corintios? Dice que Dios no escogió a muchos sabios, ni a muchos nobles, sino que Dios escogió a lo débil del mundo. Alguien dice, pues bien, no tengo ningún doctorado, no tengo ningún título universitario, Dios no puede usarme. Permítame decirle algo. ¿Sabían ustedes que Jesucristo tuvo doce discípulos y todos ellos, excepto uno, fueron de Galilea y siete de ellos fueron pescadores? Jesucristo edificó su reino en un grupo de hombres que empezaron en la vida haciendo una tarea baja, por así decirlo. pescar. Y al haber observado la iglesia por varias décadas ya, he visto a Jesucristo ennoblecer a personas que pensaban que no valían gran cosa para él y que no tenían nada para ofrecerle. Y algunos de ellos han llegado a ser los santos más grandes que conozco. Nunca use lo que hace o dónde está en la vida como excusa para no participar en las cosas del Señor. Simplemente recuerde, Dios quiere tomarlo de donde usted está. Y observe esto. Y hacer que llegue usted a ser más de lo que siempre ha soñado que sería para el Señor. Jesús y su mensaje. Jesús y sus hombres. Ahora noten en tercer lugar Jesús y su ministerio. Lean conmigo los versículos que siguen. Y entraron en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto nos dice que Jesús fue a Capernaum, que es una ciudad de Galilea, y fue a la sinagoga El-Sabbat y empezó a enseñar. ¿Cuántos saben lo que es una sinagoga? Muchos piensan que la sinagoga es simplemente otro nombre para el templo, pero no es así. La sinagoga es algo que empezó durante el exilio de los judíos en Babilonia, cuando el templo había sido destruido. Los judíos... No tenían un lugar en donde reunirse, así que establecieron que en cualquier lugar en donde hubiese 10 varones judíos mayores de 12 años podían reunirse regularmente en el Sabbat. Obviamente, no llevaban ningún sacrificio, pero se reunían para hacer tres cosas. Se reunían para leer la palabra de Dios, para oír comentarios sobre la palabra de Dios y para adorar. A esos lugares en donde se reunían los llamaron sinagogas. En todas las ciudades, por todo el imperio romano, en donde había influencia judía, había sinagogas. Y si leen la experiencia de Pablo en sus escritos, verán que a dondequiera que Pablo iba, acababa en uno de dos lugares, bien sea en la sinagoga o en la cárcel. ¿Ha notado esto cuando leen sobre Pablo? Y cuando él iba a la sinagoga, se ponía de pie y hablaba. La sinagoga a menudo invitaba a rabinos visitantes. Y ahí había un maestro que venía por Capernaum y si lo sabían, entonces dirían, normalmente simplemente pedimos que alguien enseñe y lea las escrituras y tres o cuatro de nosotros diremos, esto es lo que pensamos que esto quiere decir y leen la Torah, pero si estás aquí y si eres maestro, ¿qué tal si vienes y nos hablas? Así que Jesús fue a la sinagoga ese día. La Biblia dice que cuando Jesús se puso de pie frente a los que estaban en la sinagoga ese día y empezó a enseñar, ellos fijaron la vista en Él. Y casi puedo ver mentalmente que ellos dijeron, vamos, ¿qué es esto? Dicen que Él les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. La palabra autoridad, que usa Marcos aquí, procede de la misma raíz como la palabra autor. Literalmente significaba brotando del original. Marcos quiere decir que Jesús enseñaba sobre la vida con autoridad original en lugar de autoridad derivada. Jesús no echaba mano de la autoridad de otros para respaldar su mensaje. Él era la autoridad. Enseñaba con autoridad y eso fue lo que los dejó pasmados. Cuando uno oía a Jesús hablar en ese día, como nos dice Juan, muchos decían que Él hablaba como ningún otro hombre jamás había hablado. Se asombraron cuando oyeron a Jesús hablar. Él hablaba con autoridad. Amigos y amigas, pienso que cuando predicamos la palabra de Dios y hablamos por el Señor Jesucristo, debemos hablar con alguna autoridad. Quiero decir, no tenemos la autoridad intrínseca que tenía el Señor Jesús porque Él se autenticaba a sí mismo, pero tenemos la autoridad de la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando predicamos la palabra de Dios y somos exactos al enseñar la palabra de Dios, podemos hablar con autoridad. ¿No les gusta cuando oyen a alguno hablar y por lo menos suena como que creen lo que están diciendo? Quiero decir, he oído que algunos dicen ¿Por qué vas a esa iglesia? Ni siquiera eres cristiano, tú no crees Y contestan, así es, no sé si yo lo creo pero con certeza parece que él sí lo cree y me gusta oír hablar a alguien que cree aquello de lo que está hablando Cuando predico, tal vez no lo capte todo Pero sí espero que por lo menos entienda que yo creo lo que digo. En realidad lo creo. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Por eso puedo hablar autoritativamente. No debido a mí mismo, sino por el poder que es intrínseco en la palabra de Dios. Y cuando Jesús predicó ese día en la sinagoga, vamos, la gente dijo, nunca habíamos oído nada como esto. ¿Quién es este hombre? Él habla con autoridad y no como los rabinos y escribas áridos, polvorientos y aburridos. Cuando estoy predicando, detesto cuando usted mira continuamente el reloj. En realidad, detestaría si usted empezara a sacudirlo. No me gustaría para nada. Me encanta cuando veo que usted sigue con la Biblia abierta y toma notas. Espero que usted entienda que esto a que he dedicado mi vida es en lo que creo y creo que es la verdad del Dios Todopoderoso. Así que puedo enseñarla de esa manera. No estoy dándole mi opinión. No estoy dándole las cosas que he leído en alguna revista esta semana. Estoy dándole lo que dice la Palabra de Dios y en tanto en cuanto yo sea fiel a la Palabra de Dios puedo hablar con autoridad. Jesús y su mensaje, Jesús y sus hombres, Jesús y su ministerio y luego Jesús y sus milagros. Ahora, permítanme continuar con el episodio en la sinagoga. La Biblia dice que cuando Jesús estaba predicando este mensaje autoritativo en la sinagoga sucedió algo. Noten, empezando a leer en el versículo 23, «Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió, diciéndole, «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, «¿Qué es esto?». ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Ese habría sido todo un servicio en el cual estar presente ese día, ¿verdad? Jesús se aparece para predicar por primera vez y un individuo poseído por un demonio también está ahí. ¿Cómo entró? Nadie lo detuvo en la puerta. Y justo en medio del sermón de Jesús, el individuo se pone de pie y el demonio que tiene dentro grita y le dice a Jesús, ¿Por qué no nos dejas en paz? Sé quién eres, tú eres el santo de Dios. Ahora, permítanme retroceder por un momento y recordarles que en el Evangelio de Marcos el escritor autentica quién es Jesús. Recuerden que Juan el Bautista dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29 Dios Padre dijo, tú eres mi Hijo amado en ti. Tengo complacencia. Marcos 1, 11. El diablo le llevó al desierto y le tentó por cuarenta días y cuarenta noches y le dejó porque no pudo tocarle. Y ahora él está aquí en la sinagoga y un demonio se presenta para acreditar a Jesús. El demonio habla y dice: Sé quién eres. Tú eres el Santo de Dios. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. El demonio ese día en la sinagoga sabía exactamente quién era. Jesús en realidad el demonio estaba más en lo correcto que muchos de los que estaban sentados en la sinagoga escuchando a Jesús predicar el demonio entendió que estaba ante la divinidad es casi como si Marcos quisiera insertar este detalle en el relato a fin de que podamos ver que sin que importe a dónde va uno va a hallar el testimonio de quién es Jesús Juan el Bautista lo afirmó Dios Padre lo ungió Satanás el tentador lo reconoció y ahora tenemos un demonio que dice lo mismo La Biblia dice que cuando Jesús echó fuera al demonio, la noticia se regó. Me imagino que en esa pequeña ciudad de Capernaum, ese día, todos salieron del lugar diciendo, ¿lo viste? ¿Oíste lo que sucedió en la sinagoga? No tenemos mucho de eso estos días, ¿verdad? En su mayor parte decimos, ah, sí, hoy fui a la iglesia. No estoy diciendo que necesitemos unos cuantos poseídos por algún demonio en los cultos, por lo menos... Tal vez tenemos unos cuantos de los cuales ni siquiera sabemos, no estoy seguro. Pero lo que estoy diciendo es que cuando el Dios Todopoderoso obra entre su pueblo y hay cosas que suceden y tienen lugar bautismos y hay personas que están siendo salvadas y hombres y mujeres que están siendo edificados y el enemigo está siendo derrotado, déjeme decirle algo, no se puede guardar eso bajo el tapete. Es el mejor testimonio que una iglesia jamás puede tener. Un testimonio de una iglesia es un gran testimonio cuando la gente dice, «Asistí a la iglesia hoy y oí la palabra de Dios». Uno pensaría que eso sería común hoy. No es tan común como lo fue en un tiempo. Su fama se extendió. Jesús demostró ese día que tenía poder sobre los demonios, pero está a punto de mostrar que también tiene poder sobre la enfermedad. Estamos hablando de Jesús y sus milagros. En el versículo 29 y en adelante dice, Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. La Biblia dice que después del servicio en la sinagoga, en donde el Señor había echado fuera al demonio, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, decidieron ir a la casa de Pedro. Parece como si la casa de Pedro fuera una especie de lugar de reunión para Jesús mientras estaba en Galilea. Así que fueron a la casa de Pedro. Y mientras estaban de camino, Pedro dijo, ah, por cierto, la madre de mi esposa está enferma con fiebre. Ahora, quiero decir esto de la manera más amable que pueda. Y no quiero meterme en problemas con nadie. Pero hay quienes dicen que Pedro fue el primer papa y que fue célibe. Simplemente quiero destacar que los célibes no tienen suegras. No me estoy inventando esto. No estoy tratando de bromear o usar el sarcasmo. Simplemente digo que Pedro estaba casado, tenía una esposa y tenía una suegra. Evidentemente, la madre de la esposa vivía con ellos, lo cual era muy común en ese entonces y ahora. Así que la madre de la esposa de Pedro estaba enferma. Y cuando ellos se presentan en la casa de Pedro, Jesús entra y dice... ¿Dónde está ella? Y entró, la vio, la tomó de la mano, la levantó y la fiebre la dejó. Y ella quedó sana. La Biblia dice que cuando eso sucedió, Capernaum se entusiasmó por el mensaje. Este hombre llega a la casa de Pedro y entra y esta mujer está enferma, seriamente. Tal vez al borde de la muerte y él entra y la toma por la mano, la levanta. La Biblia dice que ella quedó completamente sana. Y si ustedes leen el texto con atención, ella empieza a servirles. Porque eso es lo que las suegras hacen cuando llegan a la casa. Sirven. Ella empezó a servirles. ¿Cuántos saben que siempre que uno es salvado, es para servir? Cada vez que Dios lo levanta a uno de alguna experiencia difícil, es con el mismo propósito. Servir. Y así la suegra ahora le sirve. La Biblia dice de nuevo que su fama se extendió y así llega al fin del Sabbat, que es el anochecer. Y cuando el Sabbat terminó, permítame Leerles lo que la Biblia dice, versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Repasemos por un momento. Jesús realiza un milagro en la sinagoga y luego hace otro milagro en la casa de Pedro y luego al final del Sabbat sale a la calle y toda la ciudad de Capernaum se presenta a la puerta de la casa de Pedro. La Biblia dice eso. Y no sé si esto es simplemente una declaración sumaria, pero dice que toda la ciudad se agolpó frente a la casa de Pedro. La Biblia dice que por las próximas horas Jesús lo sanó. El pasaje nos dice que Jesús sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Jesús no podía sanar solamente un tipo de enfermedad. Dice que lo sanó de diversas enfermedades. Jesús era un remedio para toda enfermedad. En aquella ocasión trajeron a Jesús a toda clase de personas enfermas. Él sanó a algunos paralíticos, quizá a algunos leprosos, quizá a algunos enfermos de muerte, tal vez a algunos lesionados o tal vez a algunos que tenían extremidades que no funcionaban. La Biblia dice que cuando vinieron a Jesús, él los sanó a todos. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque era el Hijo de Dios, el que había participado en la creación de todos ellos para empezar. ¿Cuántos saben que si usted hace algo para empezar, puede arreglarlo cuando se daña? Y Jesús los tocó y los sanó. Y de nuevo, la fama del Señor Jesús se esparció. Hay muchas ocasiones en la Biblia en donde la gente se reunió en grupos grandes y Jesús los sanó. Antes de dejar este pasaje por hoy, quiero recordarles que hay un peligro en el episodio que no debemos perdernos es que Jesús sanó a todas estas personas aunque no vinieron a Él necesariamente por las razones apropiadas estas personas vinieron a Jesús por lo que Jesús podía hacer por ellas habían oído que Jesús era alguien que podía ayudarles así que la multitud se reunió pero vinieron porque querían algo de Jesús no vinieron porque lo amaban En el análisis final vinieron porque querían utilizarlo. ¿Cuántos saben que a veces hoy hay quienes quieren utilizar a Jesús? No quieren adorarle, quieren usarlo. Piensan de él como si fuera una especie de mayordomo celestial. ¿Saben de lo que estoy hablando? Lo encuentro cada vez más. Le hemos restado tanto la divinidad a Jesús que lo tratamos de esta manera. Pues bien, Ya tengo a Jesús, amigo, simplemente le doy a Jesús un grito y Él me ayuda. Encontré algo que nos ayuda con esto. Dice, todos debemos acudir a Jesús porque sólo Él puede darnos las cosas que necesitamos para la vida. Pero si ese acudir y estos dones no producen en nosotros una respuesta de amor y gratitud, algo anda trágicamente mal. Dios no es alguien a quien meramente usar en el día de la desventura. Es alguien a quien amar y recordarle cada día de nuestras vidas. Se cuenta de una maestra sabia de escuela dominical que quería enseñarles esta verdad a sus alumnos. Quiero que presten atención con cuidado a todos los detalles en este relato. La maestra dijo, «Digamos que la distancia entre la Tierra y el Sol, que es como de 150 millones de kilómetros... se redujera al grosor de una hoja de papel. Si ese es el caso, la distancia entre la Tierra y la estrella más cercana sería una pila de papel de más de 30 metros de altura. El diámetro de la galaxia sería una pila de papel que tendría como 600 kilómetros de altura. La maestra continuó, «La galaxia es simplemente una mota de polvo en el universo, y sin embargo Jesús sustenta el universo por la palabra de su poder». Finalmente, la maestra les pregunta a sus alumnos, ahora, ¿es esta la clase de persona que quisieras pedir en tu vida para que sea tu ayudante? Y pienso que ustedes captan el punto. No, no invitamos a Jesús a nuestras vidas para que sea nuestro ayudante. ¿Nos ayuda Él? Claro. Pero le invitamos a nuestras vidas porque Él es el Señor de gloria. Él es ante quien nos postramos. Él es el creador del universo, Él es el que sostiene el universo, Él es el que da la vida eterna y es el único que es digno de nuestra adoración y honor, es el único que puede perdonar nuestros pecados. Le invitamos a nuestras vidas a fin de que podamos entender que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, a quien adoramos. Y le entregamos nuestras vidas para servirle como hicieron estos hombres, Y entonces nos hallamos participando en el ministerio que Dios nos usa. Y hallamos lo que falta en nuestras vidas. El ingrediente faltante es el Dios Todopoderoso. Y como lo he dicho tan a menudo, cuando Dios le creó a usted, le creó con un vacío en su corazón. Y usted puede tratar de embutir al mundo entero en ese vacío y nunca estará en casa mientras Dios no esté en casa en su vida. Pero cuando Él viene a vivir en su vida, entonces usted entiende que Él es el Dios a quien adora. Pero entonces se da cuenta que cuando le recibe como su Señor y empieza a servirle, Él está con usted a donde quiera que va y está disponible para ayudarle cualquiera que sea su necesidad. Él es el Dios de gloria. En esta serie sobre el Evangelio de Marcos, vamos a enfocar continuamente dos cosas que no quiero que olvide. Marcos nos dice que Jesús ha venido para salvarnos y así... Necesitamos ser salvados. Pero Marcos es el libro que nos enseña que Jesucristo mismo es el siervo y nos llama a servir. Así que, durante esta serie de predicación sobre el Evangelio de Marcos, voy a pedirle que piense en dos cosas. ¿Está usted salvado? ¿Y está sirviendo? Si no está haciendo ambas cosas, este es un buen momento para empezar. Como hemos explicado, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo escoge a las personas según su propio criterio y lo escogerá usted para que se desempeñe en aquella responsabilidad para la cual Él mismo lo ha creado. El ministerio para el Señor Jesucristo tiene que ver con la vida práctica y nuestro andar cristiano de todos los días, es decir, ahí, exactamente en el lugar en que usted se encuentra. La próxima semana vamos a hablar de otro de los aspectos de la vida de Jesús mientras estuvo en esta tierra. El mensaje se titula Los secretos de la vida de Jesús. Hablaremos de otro de los episodios del ministerio de Jesús que incluye Marcos en su evangelio. Eso estará en las ediciones de Momento Decisivo el lunes y martes. Son dos lecciones sobre un tema muy importante. Y antes de concluir este programa, quiero recordarle que tenemos recursos que acompañan a esta serie de enseñanzas. Tenemos la guía de estudio para ayudarle a profundizar en su estudio y, por supuesto, las grabaciones de estos mensajes. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre estos recursos de estudio bíblico ubicada en www.momentodecisivo.org. Nos veremos de nuevo la próxima semana.